¿Y por qué hay que defender la ley de medios en esta plaza? No, no. No le casaba hoy y no estoy tan vocero. Guillermo, soy recibido en cine y en foto. Sí, justamente cuando yo entré a estudiar la escuela de cine, es justamente empezó los avances de decretar la ley de medios. Cuando salí de la escuela, ya justo estaba ejecutada. Ahora nos enfrentamos a esto y creo que... Es como un, volver un pal en contra a, a algo que se necesitaba hace tiempo, o sea, yo, o sea, esa es la gran pregunta que nos hacemos cuando salimos a la escuela cine, ¿dónde vamos a seguir todos, a parar? Y era una gran posibilidad para nosotros para seguir explayándonos y para poder seguir abriéndonos eh, ciertos caminos. Eh, lo que propone esto es simplemente retroceder la historia, retroceder, volver a todos, están mucho diciendo volver a los 90, es volver a los 70 tranquilamente. Justamente, bueno, la importancia de defenderla es justamente no retroceder la historia, aprender y hacer cultura. Muchas o sea, gracias.